Del área de la antropología social, son esas personas que se preocupan de investigar, conocer por qué las personas reaccionamos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos en sociedad. Hoy día vamos a hablar con Carola Nanjo, una mujer tremendamente calificada y preparada, c a p d i d a t a a constituyente, por el distrito 12, que incluye las comunas d g u e n t e Alto, La Pintana, f l o r í a Pirque, nuestra querida g u e n t e Alto, y s a n j o s é m a n a n t r o p ó l o g a social, con estudio en igualdad de género, psicológica. Psicología social, comunitaria, estudios políticos, políticas públicas, violencia de género, ciencia política, política indígena, derecho humano, m i g r a c i ó n y diversidad sexual. Candidata independiente a la convención constitucional por el distrito 12 en la lista de la prueba. Este es nuestro distrito, el distrito 12. Así que yo tengo algunas preguntas que le voy a hacer, pero hay que e m p e z a r Origen mapuche por e lado l materno, primera generación en la familia con la oportunidad de hacer estudios universitarios. 15 años recorriendo el país trabajando para terminar con la s i f i c u l t a d Es la persona que nos educa, que nos enseña acá en la radio sobre lo que está ocurriendo. Ella trata de dar una visión muy particular, su visión, pero también que ha coincidido con los, con los momentos de nuestro país. Carola, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, bienvenida a, a todo el mundo que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación. Quizás me vieron, yo estoy desde un cuarto para las ocho de la mañana en la Plaza Puente Alto con la chaqueta que es casi entre. e n t r e Fuxi y Naranjo,、eh, partiendo la campaña aquí en nuestro querido Puente Alto. Hoy día partimos la campaña de nuevo para las votaciones que, parten el 15, que van a ser el 15 y el 16 de mayo, poniéndole con todo, todo el corazón acá. Carola, háblanos un poco de, de ti, ¿qué te motiva a estar en, en este proceso tan importante? Como dije yo, única vez en la vida, quizás no. Lo... Única vez en la vida, lo más probable es que n o vayamos a ver una elección de constituyente. Primer, primero. Juan Carlos, única vez en la vida y primera vez en Chile que la constitución tenemos la posibilidad que la escriban las personas del pueblo, la gente de a pie y que ha tenido una historia de pueblo. Yo siempre lo he dicho así: yo nací en una Pobla, nací en la Antupillán, soy de origen san bernardino, pero que somos vecinos acá. La historia de vida de las personas acá de Puente Alto, de La Pintana y de La Florida, me hermana. Por lo tanto, yo cuando dije. constitución Es el momento de salir de, de hacer tanta investigación, de hacer,、eh, ¿cómo se llama esto?, clases y ponerme al servicio de mi gente. Primera generación en la universidad, me ha costado un montón. Todavía estoy pagando el crédito universitario, Juanca, para que tú sepas. Así que nadie. ¿Eres, eres mamá? Soy mamá, claro. ¿Qué edad tienen tus niños? Tienen 10 y 11 años. Son chiquititos. ¿Qué vende la mamá en la calle? Uf. Eh, ya, mira, tuve que conversar con ellos y contarles que Y c o no t a r l e que s n me van a ver. De hecho, dejé una foto, les pasé una foto, les d e j é en la casa: no me van a ver, porque estos días de, campa de campaña son intensos. Y mis hijos está están、manera? muy orgullosos. Están muy orgullosos de mí. Y yo estoy feliz por eso. ¿Qué te mueve a participar de este proceso constituyente? Me mueve a, cam a cambiar las desigualdades sociales. Tenemos que cambiar este modelo neoliberal, este Estado subsidiario que nos tiene. Como estamos, seguramente las personas que nos están escuchando se preguntan por qué no alcanzan bonos, por qué no se ganaron el subsidio. ¿Por qué no alcanzan ni el bono de clase media ni el bono de emergencia? Y es porque esta estructura que tenemos en el Estado no permite que las personas tengamos los derechos básicos fundamentales, como la salud, como la vivienda, la educación y las pensiones, Juan Carlos. Entonces, ¿Quién entonces hace este, este sistema, los que tienen el poder? Ellos lo pensaron así. Lo pensaron así desde la dictadura. Más fuerte, mira. Chile tiene constitución desde 1833, pero nunca nos habíamos enfrentado a una constitución escrita en dictadura sin,、eh, sin el pueblo, sin ciudadanía que pudiese defender sus derechos. Por lo tanto, cuando se hizo esta constitución, se hizo una constitución que primero pensó en que se iba a perpetuar la dictadura y segundo. Eh, pensó en el modelo neoliberal. Mira, en, la, en el texto constitucional hoy día no se lee en ninguna parte modelo neoliberal, pero basta con que escribieran un artículo que dice que las personas se garantizan los derechos y las libertades fundamentales. Ya está la trampa. Cuando dice libertades fundamentales, lo que hace esta constitución es que entrega esas libertades fundamentales al mercado. Y cuando entrega la, al mercado, eso quiere decir entonces que existen personas de primera clase y de segunda clase. Las de primera clase son las que tienen la situación económica para comprarse la salud, para comprarse la educación, para comprarse la vivienda. Y todos los otros quedamos como personas de segunda clase que, y como no tenemos nada, el Estado nos entrega. ¿Y q u i e nos n entrega? Lo mínimo. Y eso mínimo, además, no lo entrega el Estado directamente, sino que nos entrega, lo entregan、eh, el mercado. Y cuando yo digo el mercado, son empresas que lucran con nuestros derechos. eso, Eso es. El corazón de la actual constitución. Y eso explica todo esto, y que después, con la vuelta a la democracia y con el sistema político, lo que hizo fue, en vez de aminorarse, se fue agrandando、claro. esta brecha. Se profundiza este modelo que lo que hace es lucrar con nuestros derechos. Oye, te hago una pregunta como educador, como profesor, antes de pasar a las preguntas que tengo por parte de, de la comunidad.、Eh, mira, si este sistema neoliberal ha fomentado la, las diferencias sociales, los que lo crearon ya lo sabían que iba a ocurrir eso. Entonces, eso imposibilita que el ser humano se desarrolle en forma amplia y de, y de mejor manera. Es decir, si yo no tengo una, un, un buen estado situacional, económico, no voy a poder acceder a nada. Y eso significa que mis generaciones, los niños que vengan después de mí, mi familia, mis sobrinos, también.、Uh -huh. Es como un sistema feudalista. No voy a feudal, no salir de donde, donde naciste. Tal cual, porque resulta que cuando. Y esto la gente tiene que saber que se creó así. Es un modelo que quienes se sentaron a escribirlo lo pensaron para que nosotras, las personas, la, la ciudadanía, ¿no、cierto? el pueblo, la clase trabajadora, fuésemos, digamos, de, desde donde se obtiene la riqueza. Y entonces, eso, es, eso cuando hablamos de desarrollo económico se ha visto profundizado en este modelo. Y lo más terrible es que el desarrollo, mira, el desarrollo humano es un desarrollo integral. Tú no puedes desarrollarte completamente si no tienes plata. Ayer lo conversamos en un cabildo que fue súper grande, que tuvimos un cabildo digital donde participó mucha gente acá de Puente Alto.、Lucha. Y hablábamos de plata pega, plata pega. O sea, es lo mínimo. Si no tenemos desarrollo económico, si no tenemos plata para vivir, ¿de qué desarrollo humano estamos hablando? Y hoy día estamos en crisis. Yo he recorrido toda esta comuna, no hay feria que no ha dejado. Y tú te das cuenta que las colas, los coleros han aumentado y son más grandes, incluso que las propias ferias establecidas. Mucho, mucho más que antes. Mucho más que antes, y te encuentras con jubiladas profesoras, por ejemplo, vendiendo su ropa, i t lo poco que tienen, gente que ha salido, ha, ha tenido que salir con todo lo que ha tenido para poder tener un plato de comida. Entonces, eso es lo que vamos a ir a cambiar en la Constitución. Eso es lo que yo estoy dispuesta a luchar y acá, además, enfrentar a los políticos corruptos de siempre, que lo único que quieren es que este sistema no cambie porque les beneficia personalmente. Vamos con algunas preguntas que, que me han llegado. Perfecto. ¿Te parece bien? Porque hay que aprovechar nuestro tiempo disponible.、Sí. Aparte, te comento que estamos grabando este espacio para poder repetirlo en otro momento. De parte de Leonardo, a h r a ya. Constantemente se habla del territorio de Puente Alto. De, me d i c e en Puente Alto, pregúntale, Juanca. ¿Qué puede hacer una persona desde la Constitución para promover. Eh, el acceso a mayores oportunidades por parte de los niños, como en sectores de bajo de MENA, donde, no, donde yo hago clase, s que ni siquiera tienen computador, internet. Una persona, un constituyente, ¿puede hacer algo realmente con la comunidad en esta área la parte educativa? Totalmente. Lo primero que quiero comentarles es que desde la constitución vamos a. Vamos a escribir un nuevo Chile, un nuevo pacto social. Nada que no quede escrito en la Constitución después se puede generar como una ley o una política pública. ¿ya? Eso es súper importante. Por lo tanto, si a nuestro amigo le dicen que la Constituyente no van a ir a hacer nada, que no, va, que no van a influir en nuestra vida, eso es una total mentira. En la Constitución vamos a cambiar todo el modelo político, económico, social. Los niños hoy día no son sujetos de derecho. Si ustedes van a la Constitución, no aparecen sujetos de derecho. Entonces, lo primero es que desde la Constitución tenemos que reconocerlos como sujetos de derecho y la infancia tiene que ser una garantía constitucional. Cuando yo dejo escrito eso, entonces significa que la ley de la, la, la educación, la salud, el derecho a la educación pasa a ser una garantía constitucional y el Estado tiene que proveerle todas las、eh, herramientas. Para que esos niños hoy día y niñas de bajos de MENA, por ejemplo, tuviesen una educación de calidad. ¿Y a qué me refiero? A temas estructurales. Si hoy día la educación es responsabilidad del Estado, entonces, por ejemplo, en la pandemia que estamos hoy, la pregunta es si la, la educación se pasó a ser online. Entonces hay que tener cubierto Wi-Fi o hay que tener el Internet y hay que tener todos los medios para que los niños y las niñas accedan. Entonces, como hoy día en la Constitución, la educación no es un derecho y los niños no son sujetos de derecho, el Estado se puede dar el lujo de no proveer eso. Si esto lo tuviésemos escrito en la Constitución, esos niños y niñas debajo de menas tendrían Internet provista por el Estado o por el municipio con un convenio con el Estado y tendrían cada uno un computador entregado por el Estado. Por lo tanto, la constitución sí lo puede lograr, sí lo podemos hacer a partir de eso. Iris Soto, Juanca, refugio, tu vecina. Interesante conversación con la señorita. Acá en mucho, y en muchos lugares hemos visto la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, acceso al trabajo. Tú sabes que vengo saliendo de parte de un, de un problema con violencia intrafamiliar y me、uh -huh. ha costado mucho salir adelante. ¿Puede hacer una persona constituyente, futura constituyente como ella, por nosotras las mujeres, en esa área? Uf, mucho pues, todo podemos hacerlo. Porque resulta que en la, en la Constitución hoy día la igualdad de género no es una garantía constitucional. Por eso ella ve ese problema en su día a día y entre, en su historia de vida se multiplican e t o d a l a h i s t o r i a de las mujeres de Puente, pero también las, de las mujeres de nuestro país. Yo soy especialista en temas de género, he trabajado en materia de violencia, pero ¿sabes lo que me pasa a Juan Carlos y contarle a ella? Es que. Estructuralmente he logrado hacer talleres, he dado apoyo psicosocial, pero la ley actual que tenemos de violencia intrafamiliar no me deja seguir avanzando a poder, por ejemplo, poner medidas cautelares para salvar la vida de las mujeres. No me deja seguir avanzando para establecer políticas de, de, para que puedan salir, para que vayamos realmente a hacernos cargo de su problemática. Porque tenemos una ley del 93, que es la ley de violencia intrafamiliar, que se queda corta al grado de violencia que existe. Se creó pensando en violencia、eh, suave y moderada, y hoy día estamos atendiendo violencia grave y extrema. Y tenemos una cantidad de femicidios que es altísima para la cantidad de, de mujeres que viven en este país. Por lo tanto, en la Constitución tiene que quedar la garantía constitucional de igualdad de género y además otra, otro principio que se llama el derecho a vivir p e r f e c a m e n t e Una vida libre de violencia, no solo para las mujeres, sino que también para la diversidad sexual y todas las violencias que tienen origen en el género. Por lo tanto, en la Constitución podemos hacer mucho. Al ponerlo, obligamos al Estado a mejorar las políticas públicas, a cambiar toda la legislación a nivel municipal, primero a nivel, a nivel territorial de la región, a que existan programas más fuertes, y a nivel municipal a obligar a los alcaldes y alcaldesas a hacerse cargo de este tema y a responder de manera inmediata. La vida de las mujeres es lo más importante y no, no puede seguir esperando. Noemí v i l l a g r a m e dice: Mira, Juan Carlos, interesante la conversación que ella plantea. A ver, una constitución no va a resolver todo el problema de un día para otro. Van a pasar muchas generaciones y es probable que mis hijos puedan ver los cambios. Tengo una pregunta: ¿En la constitución hay alguna c á p i t e o tema que diga que si un presidente como el que tenemos tiene tan bajo nivel de aprobación, pueda ser sustituido mediante una constitución porque no está representando fielmente a los gobernantes de un país? Categóricamente, sí. La Constitución no solamente establece los derechos y las garantías constitucionales, sino que la forma de gobierno y la estructura de los, de los poderes: el poder, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por lo tanto, en e lo p d e en r lo que tiene que ver con el sistema de gobierno, hoy día tenemos un sistema de gobierno que se denomina hiperpresidencialismo. Y ustedes se van dan cuenta que el presidente parece un rey, es un verdadero monarca. Puede hacer lo que quiere, nos puede llevar al tribunal constitucional. ¿No es cierto? Le hicieron tapas así el otro día. <risa> Muy bien, ganó la, ganó la cordura. ¿No es cierto? Y puede hacer lo que quiere, puede vetar al Congreso. El presidente hoy día puede, puede tener un veto, incluso dejar al Congreso fuera de juego. Y eso, eso es porque tenemos un régimen que también pensó en que el dictador, ¿no es cierto? Pinochet se mantuviera en el poder. Por lo tanto, le entregó todos los derechos al presidente. En la nueva constitución tenemos que cambiar este régimen, no resiste para más. Entonces, yo soy partidaria de avanzar a un régimen que se llama semipresidencialismo, donde tendríamos un. Un jefe de gobierno y un jefe de estado, donde el jefe de gobierno, que es un presidente, va cambiando y va, y va cambiando en relación a la aprobación que va teniendo la ciudadanía de su trabajo. Es igual que cualquier persona que trabaje, cuando nosotros trabajamos y, y somos, no, no lo hacemos bien, no, cierto? no calificamos, nos, nos echan, nos despiden. Acá el pueblo somos los mandantes y también podríamos echar y despedir al presidente. Y eso también podría ser con un sistema que se llama parlamentarismo, donde el parlamento tiene acusaciones constitucionales y le dice, y, y llama a rendir cuentas al presidente. Y si las cuentas no son satisfactorias, lo que se llama es a formar nuevo gobierno. Y esto que estoy hablando es de las democracias muy modernas. En Europa, el régimen,、eh, el régimen presidencialista que tenemos nosotros es anticuado y casi la mayoría ha avanzado un régimen parlamentarista. Que es mucho más potente porque los parlamentarios, la gente que está en el Congreso, es la que, está, la que es elegida por la ciudadanía. Eso por una parte. Y por otro lado, podemos avanzar en mayor democracia directa para contestarle a ella directamente. Y ahí en la democracia directa existen varios instrumentos que, y uno se llama referéndum revocatorio. Es cosa que la ciudadanía pueda levantar esto e institucionalmente canalizarlo y generar un referéndum un revocatorio. ¿Para qué? Para pedir la destitución del actual, del actual presidente. Eso ¿Eh? en una democracia directa se puede hacer perfectamente. Y en una nueva constitución, que es la pregunta. Mauricio Ancibia, interesante conversación, Juan Carlos, muy clara, muy precisa. Se nota que ella es una mujer de m u c h o trayectoria y que sabe. Lo que e s t á hablando, pero ahora nosotros como electores, ¿por qué es importante participar de una nueva constitución? Sabemos que nos va a representar, pero ¿qué le hace diferente a ella de otras personas que puedan ofrecer su mismo deseo de querer cambiar o modificar esta constitución? Y la pregunta de fondo es: ¿cuánto tiempo dura una constitución porque las sociedades van cambiando constantemente? Así es, una constitución dura entre 30 y 40 años y está bien, porque, tiene que, porque cada, es, cada es, ese momento, lapsus de tiempo, el país, la, la ciudadanía tiene que dialogar y tiene que conversar para escribir una nueva estructura del Estado. Ahora, ¿qué me diferencia? Me gusta, me gusta eso, porque ¿qué me diferencia? Primero, yo soy independiente, nunca he militado en ningún partido político, pero eso quiere decir que sí, que tengo militancia social. Yo llevo más de 15 años trabajando, he recorrido todo este país. No hay ningún lugar de Chile que no conozca y lo, y lo conozco profundo. n o Tanto conozco la pobla, pero también conozco la ruralidad. Y soy de mamá mapuche.、Eh, soy primera vez que nací, o sea, primera vez que、eh, mi generación entró a estudiar a la universidad con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. ¿Y de qué, qué me diferencio? Me diferencio porque mi historia de vida no es una historia de vida tradicional de los típicos políticos que nacieron en una cuna de oro y que no son capaces de ponerse los zapatos de la ciudadanía, de nosotras, las personas que todos los días nos, hemos, nos levantamos s cuatro y media de la mañana para poder llegar a Santiago para tener una vida digna. Esa soy yo, esa es la Carola Naranjo que tiene una historia de pueblo y que la va a ir a defender a la Constitución, pero con todas las herramientas y las competencias que, me, que he tenido para poder ponerlas、eh, al servicio de mi gente. ¿Ha sido una privilegiada el estudiar? Un privilegio, pero es un privilegio que se paga caro. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Para la gente sencilla como nosotros, no, por supuesto. No, u p u o Luchar la beca, cada peso, etc. Espérame, que. Yo... Me llega otra consulta. Sí, por supuesto. q aparte de. Les paso el dato que soy la YB29 en la lista de la prueba. Carola, Pía, Naranjo y Nostroza. Y Nostroza. Para Celly, casa es vieja. Tengo、uh -huh. familia en el cajón del Maipo, no he podido verlo. Hicieron、sí. un pedazo e l cajón del Maipo, me dice.、Uh -huh. ¿Qué se puede hacer con ese tema? ¿Se puede hacer algo con el tema del agua, del medio ambiente? Totalmente. t e e n Hoy. Hoy día, en estos tiempos, la constitución tiene que ser una constitución ecológica y medioambiental. Así como vamos a reconocer los derechos fundamentales de las personas, hay derechos que son nuevas garantías, como por ejemplo el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho al medioambiente, el derecho a vivir una vida limpia y, por supuesto, también el derecho a los animales. Entonces, Juan Carlos, y a quien nos pregunta, que ella es de Casas Viejas, que la conozco el sector y que tiene familia en San a n José, en San José de Maipo, San José de Maipo pertenece a nuestro distrito, así que ahí para que le pase el dato a su gente,、eh, eso lo podemos, desde la Constitución, lo que podemos generar es una garantía constitucional donde el agua, la tierra y eso sean derechos. Pero luego de eso hay que recordar que la Constitución no es que solucione todo, es la primera llave que abre una puerta para que luego va a empujar todo el sistema político. Entonces, lo que ella está hablando apunta a algo que se llama política pública y donde. Si es una garantía constitucional, luego generamos una política pública de protección al cajón, de protección a San José. Pero si no queda escrito en la constitución, no tenemos cómo presionar a, a la, al sistema político, al, pre, al presidente, a los diputados, a los senadores, si no queda en la constitución. Por eso es, que es importante que quede. Conversando junto a Carolina a r a n j o una antropóloga social, una mujer de calle, una persona que conoce. La realidad puentealtina, y con el día de hoy estamos conversando con ella. Hay otro aspecto importante que me imagino que te has dado cuenta que han sido los temas de conversación y, y con el cual yo también estoy tremendamente estresado: que son las pensiones.、Uh -huh. Acá Gabriela Araña me dice: Oye, interesante esta señorita que está conversando al aire.、Uh -huh. Y me dice: Bueno, con el tercero, cuarto, quinto retiro se acaba el sistema FP. ¿Y qué puede hacer ella como constituyente desde su mirada social y participativa、eh, si llega a ser elegida constituyente con, el nuestro, con ese tema de las pensiones? Sí,、eh, las pensiones sí cambian desde la Constitución. Y esto quiere decir que tenemos que generar un sistema de protección social, un verdadero sistema de protección social. Yo les quiero contar que Chile es el único país del mundo que no tiene un sistema de protección social asociado a la jubilación y al apoyo a la vejez. Y esto es increíble, porque a veces uno piensa que las cosas que ocurren aquí se replican en otros países más. El sistema de AFP. Como funciona acá, es único modelo neoliberal chileno. ¿Cómo lo cambiamos? Generando un nuevo sistema y ese sistema se deja escrito en la Constitución, que es un sistema real de protección social. Ahora, las AFP se van a acabar no solamente si es que se acaban los fondos de pensiones, sino que se van a cambiar cuando cambiemos el modelo. Puede venir un retiro, dos retiros, tres retiros, cuatro retiros, cinco retiros, etcétera, etcétera. Podemos quedarnos sin fondos de pensiones y capitalización individual, pero el sistema no va a cambiar. ¿Sí? a u n c u e no tenga fondos. Lo que va a ocurrir es que este sistema vamos retirando, pero recuerden que ustedes, los que estamos contratados, estamos imponiendo igual todos los meses, ¿ya? Hay una imposición. Este modelo va a cambiar cuando, lo, cuando en la Constitución fijemos un sistema de protección social solidario, garante de derechos y que, por supuesto, piense en que las pensiones tienen que hacerse cargo de poder、eh, que la vida de las personas adultas mayores sea una vida digna. Después de trabajar toda la vida, de entregarlo todo a esta sociedad, esta sociedad les tiene que devolver la mano. Y eso quiere decir un sistema de protección social como corresponde, como lo tiene el resto del mundo. Si、sí, esta es una cuestión increíble, es como estamos acá en Chile luchando por las pensiones ¿eh? y uno dice, pucha, queremos cambiarlo, pero resulta que el resto del mundo tiene pensiones dignas y menos Chile. Entonces, tenemos que llegar a ser un país normal en eso. Es una, es una cuestión tan mínima, tan profunda, tan mínima, pero tan profunda a la vez. c a r o l a Naranjo, ¿dónde la comunidad puede encontrar tu información, conocer tus ideas? Sí, mira, me gustaría que pudieran entrar, quienes pueden entrar y tienen acceso a internet, porque también entiendo que eso、eh, es de privilegio. La gente cree y los políticos creen que todo el mundo tiene internet, no es así. Pero pueden entrar a www.carolanaranjo.cl. Yo tengo Facebook, búsquenme, Carola Naranjo y Nostrosa. Tengo una página de la candidatura que es Carola Naranjo、eh, Constituyente Distrito 12. Ese es el Facebook. Y también me pueden encontrar en el Instagram, carola.naranjo, con un guión bajo, así, c a r o l a n a r a n j o b a j o Y en el Twitter, quien tenga Twitter, carola.naranjo. De parte de Alejandra Hermosilla, me dice Juanca, qué importante es lo que ella plantea, se nota que es de pueblo, la quiero seguir, me interesa mucho su postura. Me gustaría que en una próxima entrevista o clase. Entendió esto como una clase también. Qué bonito,、eh, porque los políticos o hacemos educación popular y cívica o no somos nada. Efectivamente. a me dice que podría explicar. ¿Por qué las familias que siguen en la política quieren seguir, seguir con sus hijos, nietos, sobrinos en la política? ¿Y, y cómo se denomina eso? El dije que se llamaba nepotismo. Exacto. Pero que la Carola después, en una próxima oportunidad, lo pudiera explicar. Sí, se lo puedo explicar en una cápsula. Pero el nepotismo es porque e por qué las familias quieren seguir acá. Porque básicamente su negocio familiar es estar en la política. Es un negocio. Entonces yo quiero dejar a mi hijo, a mi sobrina, quiero dejar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que me cuide y me, me haga crecer el chanchito. Eso es. Gracias, Carolina a r a n j o como siempre. Un abrazo muy grande, Juan Carlos, y un abrazo y mucho cariño a todos los electores y las electoras y quienes nos escuchan hoy día. Hoy día tenemos un momento histórico, no es una esperanza vacía. Cambiar la constitución sí nos va a cambiar la vida. Y como alguien decía por ahí, quizás no es mañana, pero sí vamos a iniciar un proceso de dignidad para nuestro país. Muchas gracias, Momento Constituyente, con Carolina a r a n j o